La verdad que no. mucho el partido, la verdad que no, no te puedo comentar, se vio reflejado en el marcador.、Eh, la verdad que nada,、eh, triste, triste porque、eh, Salta era una hermosa plaza para esta liga y, y triste por, por, por los errores que por ahí se cometieron du, durante el año que, que creo que podríamos haber evitado estar en esta situación.、Eh, Creo que Ferro, hay que felicitar a Ferro que fue superior, superior a nosotros. Y bueno, eh, nada, eh, tratar de, de hacer el duelo con la familia, con, con, toda, con toda la gente que, que nos rodea para, para nada, para que se pase rápido. Habían conseguido levantar los dos match points en contra, jugando en salta, siendo mejor y superior que Ferro. Pero, ¿qué, qué pasó hoy? ¿Qué crees que, que pasó? Porque pierden de esta manera este juego que era el definitivo y el más importante. No, lo que, lo que pasó todo el año, lo el todo año, que pasó todo el año. ganamos un juego, dos juegos en todo el año de visitante. Sabemos que de visitante no, no jugábamos de la mejor manera, de local jugábamos muy bien. Así que que nada, eh, eh, es así,、eh, todo un año no, no, es muy difícil salvarlo cuando, cuando hace las cosas mal, ¿no? Hablabas del hecho de la, la plaza que era salta, lo importante que haber, haber descubierto un equipo así, una ciudad así.、Eh, siempre fueron todos halagos de, de parte de ustedes hacia la organización.、Eh, ¿Pero qué falló? Porque pasaron a ser la revelación del Super 20 a este momento del descenso de que nadie quiere pasarlo. ¿no? no, errores que se cometieron durante el año. Creo que con el tema de, lo, de los americanos no le, no le pudimos pegar. Cuando le pegamos, con, cuando le pegamos ahí con. ¿Cómo era? Con Thornton se nos fue.、Eh, es complicado, es complicado y bueno.、Eh, siempre el primer año es, es duro y hay que mantenerse y hoy en día eh, eh, la liga es muy dura y te pones sola en su lugar. ¿no? Después el proyecto, sin palabras, ¿no? todo fue más que bueno ¿no? con el s a l t o Básquet. Sí, sí, yo la, personalmente mi familia está muy contenta, siempre estuvo de la mejor manera y nos atendieron maravillosamente.、Eh, así que. Que nada, que nada, feliz y con... esperemos que, que se pueda resolver algo. A lo mejor hay algunas chances de, de que podamos quedarnos en la liga. ¿no? ¿Sueñan con eso? ¿Se habló e l interno?、Eh, porque fue fuerte el rumor ¿no? de que tal vez la liga levantaba los descensos. Y en esta liga, cuando hay rumores así, uno que, que por ahí sabe o que hace algunos años ya que juega,、eh, algo cierto hay.